Another one b i u e s the dust s Tipos se llaman Fats and Small y han hecho remezclas para Simple Red e incluso la de September, Dead Wind and Fire, que te ponemos aquí en k XFM. Pues este es uno de sus grandes éxitos, uno de esos bailables imprescindibles. Se llama Feel Good. o Y e y hablando de temas imprescindibles y bailongos, ojo que te he preparado una lista chulísima. Sí, fíjate, es el top 10 de las canciones de los 90 más bailadas en discotecas en España. Madre mía, no la habremos bailado esta, ¿eh? En el 10, Fum of the Jam. Y en el 9, una que cuando escuchas lo primero que haces es levantar los brazos, ya verás. Corona. En el 9, April 65 Damos un saltito hasta el 7 Allí nos encontramos con el gran Robert Miles Y lo que fue su primer bombazo que se llama Ya verás cómo la reconoces enseguida Children El 6, un temazo con el que seguro ha saltado y saltado y saltado. Se llaman Safri Duo y su p l a y i t Live. Pues hoy, que es lunes, hemos decidido darle un repasito a las 10 canciones de los 90 más bailadas en discotecas en España. Para que yo d e ir subiendo un poquito el ánimo. Estamos en el 5. Esta la vas a cantar seguro. Mr. Bane. Que vamos. Si te consiguierabas una discoteca cool, había que ponerla sí o sí. De hecho, fue todo un exitazo. En el 4, Ultra de AT. Bueno, ¿y quién se lleva la medalla de bronce en nuestro particular top 10? Sí, el 3 es para MC Hammer. Take it down. En el 2, alguien a quien copiaron para construir aquella famosa frase que decía: Hasta el infinito y más allá. g b r u o Joss. Infinity. Llega el momento de saber quién es nuestro número uno en este top ten de las canciones de los 90 más bailadas en España. ¿Queréis saber quién es? s h a l l o w e e Gotta let me know, Are we human? Or are we d a n c e r l m y s i g n is ピーキー、ピーキー、ピーキー、ピーキー、ピーキー、ピーキキー、ピーキキー、ピーキ Man, I d o r e You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to l i e conversation has. Should've seen just what was there and not some holy light Just crawl e d beneath my veins and now Natalie b r u g l i a de esto que se llama Thorn. Hablando de grandes canciones, prepárate para los próximos minutos. Nos va a visitar el gran Hugh Lewis y sus news con este Stuck With You. Y Daniel Porter con este b a d Day Esas canciones que vamos a cantar juntos. Bailando. o h sí! Me paso el día bailando. <risa> y los vecinos, mientras tanto, no paran de molestar. r t o d o estoy? Mucho más, ya sabes. En las tardes más frescas y divertidas de Kiss FM. Play Kiss.、Como、todas las tardes en Kiss. you すごい。 Y las 6 en Canarias, iba a decirte acompañándote de vuelta a casa, pero creo que eso solo pasa en la mitad. En ¿eh? la otra mitad estáis en casa, lo mismo todavía tenéis lagañas en los ojos. ¿eh? Bueno, si os acabáis de incorporar, hoy queremos que nos contéis qué anécdota, chasco, disgusto o fiasco habéis tenido al pedir comida a domicilio. Vamos a esta marquina, ahí está nuestro amigo Benito. Mi decepción fue una vez que pedimos comida turca y pedimos un duro, y es verdad, trajeron y estábamos muy d u r o Pero muy duro, muy duro, muy duro. ¿Me puedes repetir? <ríe> Esto, eso estaba muy malo. Ya no v a m o a pedir más nunca. Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Vane y soy de Girona. Hola, vale. Bueno, pues resulta que un día pedimos así por teléfono en un sitio ¿Qué? de estos de comida rápida. ¿Qué? Nada, ahí me dijeron, nada, tranquila, que en media hora te traemos la cena. Joder, si se d e s c u i d a mi l a t r e n a al día siguiente. Tardaron tres horas en traerme las. En caso que cuando llegó, ya habíamos cena y estábamos para meternos en la cama. ¿eh? O sea que, y nunca más, ¿eh? Nunca más. Venga, un beso para todos. Hola, soy Yolanda de Hospitalet. Hola, Yolanda. Pues mira, a mí lo que me pasó fue sí, muy fuerte.、Sí. Claro, una ya tiene una edad.、Sí. Y nada, como siempre en casa me dicen, venga, pide tú, pide tú. Y me toca todo a mí. En total, que no llevaba las gafas puestas. Y me pongo a mirar un chino que tenemos cerca de casa. Ay, ay, ay, ay, ay. Me pongo a mirar, apunto las cosas, llamo, lo pido. Y cuando no lo trae, empiezo a sacar los tapers esos redonditos. Y digo, uy, esto no es. Uy, esto tampoco. Y esto, digo, nada, que nos han dado el de otra persona. Todo cabreado. En total, cabreado. o t que me pongo a mirar y me viene a la mente. Digo, espérate, espérate, me pongo las gafas, cojo el, ay, ay. el papelito donde está lo. La comida、sí. y me veo que me he ido equivocando de, de código. Claro que sí, guapi. Porque si era un 6, yo veía un 8 <risa> <risa> y así sucesivamente. <risa> pues tú tienes que ver un 606-712-658. Ese es nuestro número de WhatsApp para que nos cuentes la tuya. Tenemos hasta las 8, las 7 en Canarias. Esto es l i n k i s n con Ricky García. Con todas las tardes. l i n s There is a the moment when Kick up the leaves Yeah. Enrique García. ocho, las s i en t e e Canarias. Juntos disfrutando de la tarde, ¿eh? como todas las tardes, aquí en XFM. q u é bien l o pasamos, e h con la buena música que tenemos y además con vosotros, que me río todas las tardes un montón con vosotros. e ¿eh? Hoy h queremos que nos contéis pifias, chascos, disgustos, anécdotas que habéis tenido a la hora de pedir comida a domicilio. Fíjate, Vane de Girona dice que pidió la cena y le trajeron el desayuno. Ana de Madrid le trajeron de todo menos la comida. Pili de Valencia pidió pollo con arroz y cuando le llegó, el pollo se había comido el arroz y había huido. Y s e Vela de Valencia, que se despistó con las pizzas y ahora tiene a los perros a régimen. 606-712-658. Hoy con los amigos de SmartBox, un pack que se llama Escapada Deliciosa. Quédate con nosotros. Esto es Play Eggs con Ricky García. d whisper t u i n e to a s He's the best he can you're in the army now Siempre trae bien esta canción. ¿eh? El h e status quo i n d i o También le gusta a Carmen d e s m o n t e ¿eh? ya lo veo. Ya está aquí, Carmen, para traernos las noticias en tiempo real en el boletín de las 7. Y a la vuelta, More Play Kiss. Te espero. Esto es Kiss.